e s t a b l e c i e n d o conexión. Conexión establecida. Comando Comics Online. Conectando. Inicia transmisión. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, eso es el Comando Comics Online. Una vez más, este sigue siendo el mismo programa de todo el tiempo, de todos los años. Bueno, estamos esperando que no se nos acabe el 2012 como dicen que va a acabar y esperemos que el 2013 comience. Soy el comandante Ecker y estoy con mis cuates, los de siempre. ¿Es que hay otros? No creo. Bueno, había otros hace mucho tiempo, es una historia. ¿Para t ¿no? r a c u e s i ó n episodios 4, 5 y 6 estos son los episodios 1, 2 y 3 <risa> bueno, hola, dos sirios, buenas tardes en, aquí en México en este día pues s í tenemos este, mucho que comentar sobre dos películas que ya una ya va de salida y otra que se acaba de estrenar aquí precisamente el día de Antier en México muy buena película y sobre todo la otra que vamos a ver u n o s personajes muy conocidos por todos ¿cómo están? Muy buenas tardes, soy Hiroyu, así es. Vamos a ver, ya lo mencionó Olor Cid, e s de dos películas y varios temas ahí. Y yo también quiero improvisación y que ocurriese que salga. No,、vez. no, jamás, <risas>、eh, jamás, Semos <risas> improvisado. Semos, dijo el otro. Semos. <risas> bueno, lo saluda Víctor Manuel Bigman. Ahora sí voy a decir mi nombre porque es el último programa del año. Bueno, lo que pasa es que puede ser que el siguiente programa que c a e el día 30 no estemos presentes en vivo. pero bueno está en veremos q u é va a salir con tu del f í n del mundo q u é pues más o menos no、mm, otro, no, pues, oye, otro, eh, otro eh, dramático, no, otro fatalista no lo que me gusta es que nada y él se presenta bien no dice nada el tomo todo protagonismo del mundo pero bueno seguimos no recuerdan que soy el que se quiere quedar con el programa Le <risa> quedados. pusimos、candados. bueno pues ya comenzamos Bueno, pues esta película de la que vamos a hablar primeramente tiene en la, en la mano del señor Guillermo del Toro, aquel que nos trajo Hellboy, pero nada q u e ver con esos temas tétricos. Vamos a hablar acerca de el origen de los、otra. guardianes. Por favor. Es、bueno. que acá el señor anda cantando otra canción. Bueno. Es que no vieron, no pusieron、no、<no> atención con su película de los guardianes, que el Santa Cruz está haciendo su. Una tipo tonada de música rusa. ¿De qué tratan los guardianes? Bueno, aquí, aquí voy. Se han preguntado qué es lo que hace que los niños sigan teniendo ese, esa capacidad de asombro en esta era atómica. Bueno, posatómica en donde ya es muy difícil asombrarse de cualquier cosa. Digo, ya hemos ido a otros planetas, nos asombra la tecnología de Internet, etc. Nos asombra que este programa continúe así como está. Pero a los niños hay quien los protege y protege esa capacidad de asombro. Y esos guardianes son ni más ni menos que. norte también conocido como papá noel o santa claus también está el señor y、e. astro u boni conocido como el c o n e d o de pascua también está una hermosadita llamada la de los dientes también está aquí en méxico le llaman juan pestaña、eh, pero es conocido también como sadman n o el hombre de arena aquí le dicen meme porque todo mundo hace la meme con él así pues estos cuatro personajes son los guardianes que se encargan precisamente de proteger Esa capacidad de asombro, esa forma de maravillarse de los niños que con su inocencia y su pureza siguen dando esperanza a la humanidad. Bueno, pero resulta que hay un problema y parece que un antiguo mal está a punto de resurgir, ni más ni menos que Pix. Aquí lo conocemos como el coco. Bueno, pero el caso es que los guardianes parece que no serán suficientes, así que el hombre en la luna, que nunca vemos cómo es ni cosa se trata, Sí, bueno, resulta que este de, caballero les dice: Hay un nuevo recluta. Y ese es ni más ni menos que el, señor, el joven Jack Frost. Juanito e s c a r c h a como le decimos aquí en, en Latinoamérica. Pero precisamente este es el personaje en donde se va a centrar la historia. Jack Frost es un joven eterno, es un espíritu de la nieve que tristemente mucha gente no cree en él. Y por eso pasa desapercibido por no creer en él. Simplemente no tiene el poder de ayudar a nadie más que a sí mismo, divirtiéndose y haciendo diversión para los demás. Entonces, los guardianes lo llaman y dicen que está a punto de ser un guardián, solo que a él no lo convence, ya que como nadie cree en él y los demás, y son, son como son, que son conocidos y por ello creen en ellos, pues hay una gran diferencia: se siente medio excluido, medio relegado, pero como el hombre en la luna. Le da su voto porque él fue quien lo creó en primer lugar. Pues está, nada más se queda con ellos para ver qué es lo que sucede. El caso es que, entre que se decide o no si Jack se vuelve un guardián, debe enfrentar con los demás guardianes a p e a c h el Coco. ¿Cómo quedará esto? Pues solamente lo decidirán, no solamente los guardianes, sino también los niños. Porque en algún momento, un jovencito llamado Jamie, él va a empezar a creer en Jack. Y gracias a él, los niños ayudarán a los guardianes a terminar una batalla que puede decidir la fantasía para todos los niños en todo el mundo. ¿Quién va, quién va a ganar? ¿Las fuerzas oscuras o los guardianes? De eso se trata principalmente la historia del de e origen de los guardianes. Sí, es interesante ver a todos estos personajes que, bueno, inclusive les cambian un poco el nombre a Santa Claus, le dice Norte. n Así es. A c o n e j de Parta. y asterboni el, el conejo、Ajá. este simplemente es ver a un equipo tipo vengadores porque ya, ya estamos hablando ahorita de equipos ¿sabes? estamos a vengadores porque no, creo que en f i el n no, En g a d o Porque creo r e que e s cine no hay otro equipo más que estos vengadores 2012 así es pero es, es ver que estos seres se unen bueno cada quien tiene sus fiestas no cada quien tiene su significado pero que en cierto momento a la hora de, de llegar a proteger a A los niños se juntan y este, pelean contra los que tienen que defender a, a, la, a la inocencia de los niños, prácticamente. A esa capacidad de asombro que el mismo norte dice que todo el mundo tiene cuando es pequeño y que conforme vamos creciendo, como que se pierde un poco. Aquí la cuestión es dar una protección a esa cualidad especial que tiene la humanidad y que solamente los niños la pueden manejar. Los adultos, justamente, que hemos perdido la capacidad de asombro. pues debemos tener un poquito más en cuenta de que la fantasía para los niños es todo lo que tienen en esa edad s í el comandante la peleó en el siglo XVII pero en fin este es, es bueno ver esta película el... las voces en español estuvieron muy muy muy buenas Eh, en inglés、eh, uno de las voces fue Jude Law como el boogie man o el coco como n o s í lo conocimos así es e n inglés p e t c h hugh jackman es o sea, el conejo como que nada similar parecido a w、no, ¿no? no, no, no, no, o l v e r i n e a a nada nada nada nada e a d a nada nada nada nada nada nada nada nada n a n a d n o d a n o d a nada nada n o d a nada nada nada n o d a n o d a n a a nada nada nada nada nada nada nada n a nada nada nada nada n a nada nada nada n o a nada n o d nada nada nada n a nada n o d a n o d a n a d nada n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a Es el niño que salió con él en Gigantes de a Cero. Él le da la voz a Jamie, el joven que al final le va a dar a Jack lo que necesita para ser un guardián. También están, i más n i m e n o s que a l e c Baldwin como norte. Y Chris Pine,、eh, que actualmente es más conocido como el Capitán Kidd de la nueva serie de Star Trek, es y nace la voz de Jack Frost. Algo que me gusta de esta película es el hecho de que si crees, lo ves. Si no lo crees, no lo ves. ¿Por qué? Porque, ya como ahorita acabas de mencionar, los adultos generalmente ya no creemos. Por lo tanto, no podemos ver. Los niños siempre te sorprenden porque ellos ven cosas que uno no ve. Ya lo dijo por ahí un cuate en una película de Chabelo. La verdad de los niños jamás es la verdad de los adultos. Precisamente es por eso que los niños tienen más chance de ver lo que nosotros dejamos de ver en ese momento. Y gracias a esto, pues. Personajes como Santa Claus, que aquí le llaman Norte, como el Conejo, como el Alado de los Dientes, pueden ser vistos por los niños, al contrario de Jack Frost, que como nadie cree en él, porque no es una festividad, en realidad no es alguien conocido ni con esa relevancia como lo es la Navidad, por eso es que pasa desapercibido. Pero todo esto cambiará, ya que la película tiene un muy buen mensaje. Como toda película infantil tiene mensaje hacia. Hacia las familias, y esto es no dejar de creer. Así es. También hay que recordar que esto es, como ya dices, una película para familias, pues también que la familia participe, no solamente que vayan por compromiso, sino que la vean con una experiencia que s i m p l e sencillamente, no solamente los entretenga, sino que les dé una confianza de poder sentir a sus hijos como lo que son, no son solamente unos adultos pequeños, sino que son sus. sus retoños son aquellos que van a continuar con su legado su nombre y que hay que protegerlos y cuidarlos además no quitarle la inocencia característica diciéndole al niño cámate l que el que te trae los regados es tu papá no es cierto a por lo menos en casa de los que son más chiquitos debemos tener en cuenta de que ellos deben todavía el creer en ese extraño personaje que llega cada 24 de、eh, diciembre no. ¿no? en mi caso si、sí, mis sobrinas se agarran a que saben que sus papá de sus regalos y ya, no pues s a n t a l u e t r a e más regalos、uh -huh. O sea, saben e s a s es doble regalo doble lo s del o los papás y el santa closa a no son despistados el único niño que lamento que no crea nada más es l inus van p e l r porque él cree en la gran calabaza y nada que se m e n c i o n e en esta película realmente el señor v i c i o del t o r o como productor ejecutivo pues le puso muy bien el ojo a este proyecto como le puso el ojo a este otro proyecto que ya llegó a las salas de cine en méxico se trata de ni más ni menos que de j r t o l k i e n el joven un viaje inesperado、pues、con que... la, la primera de la nueva trilogía del señor este de jackson no creo que llegue a trilogía o s í s í、sí, sí, es, es trilogía, trilogía. ya al principio se、sí, pensaba el, que iba n、bueno, se había dicho que iban a hacer dos películas pero parece ser que el señor guillermo de toro también está poniendo billete y dijo no me, me gusta más como para tres ¿Y? ¿Y es、ya? que son compadres son camaradas son cuatro、no, aquí es el billete en sí pero, pero la Disimula el color verde d el billete pues ya creo que va a ser este tiene una egún de una <risa> vida los euros para demás pero en fin el guillermo de toro le, le pone ese toque en cierta forma este oscuro porque no no puedo decir de otra forma a esta nueva historia de o esta nueva adaptación del, del h o b b i t en el cine esto es lo que sucedió antes del Señor de los anillos como vivo bilbo baggins encuentra el anillo en su primer encuentro con este con con gol u como es que、eh, le gana a gol u y s o b r e v i v e en la experiencia y descubre uno de sus poderes del anillo que es、eh, volverse invisible ante todos es interesante ver a, a, el, a este nuevo v i l b o joven un hobbit que no tiene no tiene gran de deseos.、Ah, deseos de, de, de ir a una aventura simplemente que vivir una vida tranquilamente en su casa bueno joven, joven entre comillas no porque ya está grandecito para esta época los hobbits viven bastantito tiempo lo y... que pasa que bueno nota está... aparte el anillo le ayudó a b i l b o a tener más de según dentro cien... de la fantasía de tolkien los la raza h o b b i tiene t edad hasta ciento y、sí. tantos años casi 200 años nada Son más. más longevos pues sí pero el anillo lo, lo, lo mantuvo de esta forma joven Este... o sea que el paso ¿Tipo? de los años no se le marcara tanto hasta que una vez que se espojó el anillo si p o retomando q u r e lo que fue en la película de, de, de las señores anillos él ya tenía 230 o y 1 o 1 3 años pero se pero veía COVID, como años de 60, 70 años,、eh, y cuando se quita el anillo y llega a r i v e n d e l es como si el, da golpe de, ajá, el golpe del tiempo lo le da y es cuando ya lo veo m s más Más acaba realmente a lo que e s su e d a d Algo que estábamos hablando fuera del aire era que una diferencia grande y grata del Señor de los Anillos con el Hobbit, la filmación, las dos, es que el Señor de los Anillos es una película que habla de un ser superpoderoso que va a gobernar con toda su maldad el mundo y, si se puede, el universo. Así que hay que acabarlo. ¿Dark Side? No, no, no. s a u r o n Que y, digamos, que era, que era ya algo era hobby, apocalíptico ¿no? q u、uh -huh. el ya e fin de, de, de, la, de la tierra media y t e n í a n que detenerlo y aquí en la, en la hobby, es una aventura es una simple aventura que los enanos quieren ir a recuperar su tesoro el cual fue robado por un dragón y quieren,、uh -huh. y quieren retomar esa esa grandeza que tuvieron anteriormente y claro lograr su venganza pero como comentamos en el programa anterior eran t r enanos s e un número malísimo para salir, un, para salir en una aventura así que pues le piden ayuda a Gandalf y Gandalf le dice si、sí, yo tengo el indicado que es este Bilbo, Bilbo Baggins o Bilbo Bonzón bueno, bueno muchas veces porque si b u s c a b a n a Bilbo si que h a c o n Gandalf eran c 4 no es que en, cierta, en el libro Gandalf se separa y tarda un buen tiempo en regresar A, con ellos y por eso se i n s t a b a n al decimocuarto cosa que en la película no pasa por cuestiones de tiempo pero aquí aquí precisamente es la encuentran a, a bilbo para que sea ese decimocuarto miembro de la expedición para recuperar la montaña s o l i t a l i a q u é vemos en la película vemos la escena donde son、eh... pues bueno se encuentran con los tres ogros también vemos、la、una que, escena a la cena y, la, y los cantos por fin hay canciones aquí en esta、ah, casa si、sí, muy bien vemos exactamente esa escena donde están comiéndose todo lo que encuentran a su paso en la casa de bilbo o sea, y... llegan como dueños de la casa a servirse solitos、ah, y a la se de la bodega y <risas> hacen bueno q u é no hacen a h no pero como todo buen invitado levanta las, los platos y los lava y los deja limpios vemos también una escena muy buena una pelea de unos gigantes no voy a decir más ahí vayan a verla pero lo que también llamó mucho la atención a mi parecer no sé aquí a... no spoilers a... es la escena cuando llega el dragón cuando llega cuando、sí. llega es, Ahora, Bob, es, es... O sea, esa escena o sea, cuando lees el libro te lo imaginas de o sea, l cómo te lo narran ahí los, los, así, los enanos te empiezas a imaginar pero ya cuando lo ves en la película miras, este si、sí、llegó a quitar todo sí, bueno,、pues、si bueno con la e s c u e a cubete recogedor y a m a r e a r la casa、eh, se ve en la versión este animada del h o b b i t bueno digo animación en caricatura de 1980 y tantos del h o b b i t precisamente、eh, este donde s maúl llega y llega de sorpresa o sea, no no así, no avisando nada llega y, y se mete al a la montaña de los enanos y lo saca este los quema y lo que pudimos sobrevivir pues se, se fueron aquí verlo este ya En, este, en pantalla gigante y en 3D para los que vayan a verla pues me imagino que se ve impactante ¿no? de esa escena de que si mostra mucho a Desmau ves la, el fuego, ve s las garras como está en l t r o c e s o de te imaginas como está el tamaño dragón、sí. siendo una, una, una adaptación de un libro pues se espera que tenga mucho,、eh, mucho que ver con el libro en sí Que esté muy bien relacionado esas historias del libro con la historia que vamos a ver dentro de la pantalla. Pues bueno, algunas cosas son cambiadas, pero maneja o mantiene la esencia de lo que leímos. Eso es bueno en la película. Más aparte, las batallas que se presentan, los momentos chuscos, los momentos graciosos, los momentos decisivos. Uno de ellos es cuando Bilbo se decide a dar un paso más todavía, después de haber salido de la comarca, un paso más de ser. aquel h o b b i t que no quería nada hacer ya un guerrero conjunto con los enanos la verdad es algo impresionante lo que vimos en la pantalla una excelente película a mi punto de ver que pues tengo ganas de ir a ver de nuevo no y luego, la viene inglés la quiero ver en español luego, para también ver qué este... tal está el, el audio no yo que i r o verla en tres d realmente no y lo compro、bueno, y si apreciamos el trabajo visual el efecto el enfoque de cámara que hicieron de la película se aprecia muy bien a mí, parte... a mí me gustó la parte donde sale mr anderson no, eso te、ah, eso está también... equivocaste bueno es que el personaje que hace a hugo weaving vuelve a ser el rey de los elfos de r i v e n d e l no me acuerdo que es su nombre el ron el ron bueno pues también r e g e s a galadriel r e g e s a sauro salomón salomón salomón no los s u cuando、ah, no, no, cuando saruman era algo más que de hecho aquí de... se aprecia la así en este Gandaya, gandalf. en esta así reunión que tiene gandalf con los dos reyes No no spoilers, no spoilers y saruman aquí vemos ya o sea, realmente ya te empiezas a imaginar si le has leído lejos y viste las otras películas ves a un saruman que da la apariencia de que estoy de tu lado estoy contigo Pero ya la, la oscuridad ya está en él. Claro, primero o sea, ya y a la maldad、él. ya está en él. p e r o f e el da, Te da tanto así como que no pasa nada, no hay todo. Primero fue el hobby. Y después fue el Señor de los Anillos. Sí, bueno, como nosotros vimos la adaptación del Señor de los Anillos en el cine. Pues en la película del hobbit se hace, mucha, mucha magia, se ha, se hace mucho conecte entre las dos películas. No, o sea, te, presentan, te presentan escenas que tú vas a decir, ah, es por eso que sucede aquello. Ah, esto es de la otra película. Cosa que no sucede en el libro, porque recordemos que el hobbit es primero. No, lo que me gustó muchísimo es cómo empieza la película con el Bilbo este, el Víjito, le el texto, mayor. Justo antes de la fiesta, donde cumple este, años, justo antes de que llegan a, a, a, a la comarca y dice que a, a Frodo que no le contó todas sus aventuras que le va a contar todo y empieza a escribir su libro y como empieza tal c u a l e s t a r el libro dice dice en un agujero en el suelo vivía un h o b b i total t así la misma línea se、sí. empieza la película o sea todo el diálogo de la película que, con la que inicia es tal Ajá, tal cual e l libro c u é n a m e que esta película está muy bien este Pues violencia sí tiene, no tanto como el Señor de los Anillos, es clasificación B. Es para los niños,、eh, en c o m p a ñ a de los papás, para explicarles. Preferir, no, no tan niños、eh, tampoco. Sí, no tan niños.、Eh, sí hay escenas de, de peleas, un poquito de <ríe> espadazos por ahí, uno que otro descabezado. Uno que otro d de e s panzurrado también. Sí, pero estuvo, no, la escena de la, del pueblo de los, de los goblins o de los e s t r a g o s Muy, Transmos, muy, buena, muy buenos, buenos. Spoilers, no es poilers no está en el libro señor Está s Estoy... en el libro No pero n No, c、no、e、no no, <risa> no. es que s él estaba con t o l k i e n c u a n d o escribió por eso、Ajá. O s sea, era a e su época e r a su tiempo s este <risa> ver a, a al... como te imaginas a un pueblo de trasgos porque y otros que aquí nos d a la diferencia de lo que eran de lo que vimos en la película A, unos, a los tramos que son un poquito más bajitos pero son muchos <ríe> que llegan en bola no serán machos pero, pero son, ¿no? muchos, son muchos y si son muchos、eh, y ver cómo te describen como es el, su, su reino a fin de cuentas dentro de una montaña porque no pueden salir al sol y verlo en la película es, realmente sí, a mí sí me, me gustó muchísimo como、pues、digo esta película la primera de tres es lo que te va a presentar cómo van a ser las siguientes dos si te iba mal en esta pues échale ganas en las que siguen y si te iba bien en esta entonces las que siguen van a ser magníficas parece ser que las dos que vienen van a estar bueno para qué lo digo、Ex、más que excelente para los que ya l e í m o s el libro digamos que la, esta primera película viene abarcando apenas cinco capítulos del tomo del libro como cinco hojas nada más porque、no. la verdad le falta mucha historia no, bueno, <risa> pero la h i s t o r i a si、sí、e s t á a mí m i s m o la vi como media un poco rápida pero estuvo muy bien adaptada vimos la, la escena de los trolls vimos la, la escena de, de, de g o l l u m es este... es lo que comentamos una vez fuera de, de audio la cuestión aquí te, te están poniendo es un buen ejemplo de decir te está contando su versión de su, o sea, su, historia en su punto de vista como él la vivió creo que no te vas a poner a contar cada historia de cada uno de los personajes es la historia de Bilbo lo que él vio lo que él vivió las acciones que él hizo las decisiones que tuvo que tomar、y、no va a mezclar y, y, la historia de él, con la historia de los tres enanos tampoco es como ese, como o sea, dijo, no, no va a hacer eso como dijo Gandalf a, a Frodo que cuando Frodo dice que es una lástima que, que Bilbo no mató a, a g o l u m n y dice Gandalf pues precisamente fue lástima lo que tuvo la espada de, de Bilbo y ahí vemos precisamente esa cara de, de g o l l u m cuando están en este juego de acertijos que esa doble personalidad que tiene la dualidad entre smigol y, y smigol que smigol todavía está ahí está le gustan los juegos en c i e r t a forma y le d i v i e r t e estar y quiere compañía a fin de cuentas porque cuando llegó b i l b o a r d y que quieres tú dice, pues, un hobbit. ¿Un hobbit? ¿Qué es un hobby un hobby que es un hobby como que piensa, eso de ese v o l u m e n pero cuando llega bilbo sabes quieres jugar sabes jugar eso es lo este la digo lo, lo que d u e r í a este esmigol le pregunta quieres jugar y p o r q u é porque esmigol ahí e s t á y todavía sabe esa dualidad de, de, de personalidad fíjate que lo que dices al inicio de que la película es un poco rápida es cierto la película en imágenes es un poco rápida pero la forma en que la cuenta es lenta Es algo extraño esa, esa forma de, de narrar la, la, la película, que te digo que la hace muy lenta y te presenta, en comparación con el libro, saltos grandísimos de historia. Pero lo s entrelazaron muy bien, le pusieron cosas nuevas, la película en efectos, pues que se diga, de lo mejor.、Eh, las batallas muy buenas, muy divertidas en cierto aspecto. y el final el final es excelente está muy, muy bien h e c h o el final、fíjame. este actor que hace de, de torin h este s c u d o de r o b l e está créeme que le da el porte de, de lo que decía aquí al señor este Huy, le da el porte de un príncipe enano o sea, de que es alguien orgulloso Y que tiene ese Esa, de l i d e r a z g o d el líder d está el líder que va, va a l l e v a a regir y va a llevar a su pueblo a, la, a regresar a sus su tierras por mi raza hablar al espíritu y eso de qué es? qué parecido a lo que ustedes están diciendo de este c u a r t o perdón al comandante pero ya este la senectud de llegar después de dos s i g l o s de vida pero en fin está p l l e g a r al siguiente al siguiente este, ya, ya, ya para con baterías este cambio las baterías mi ¿no, fin. señor. Pero en fin. Eh, voy a hacer un comentario que dijo un espectador que no que no había no ha visto el señor de los anillos y que no ha leído los libros bueno mi esposa hizo un comentario la película es muy buena y la forma en que la narran es mejor porque te da a entender bien si no leíste nada bueno tomamos en cuenta también que perdón que joven es un l i b r o para niños Sí, es a historia es para niños y lo que se comentaba a q u í es que toda esa adaptación todavía infantil La l l e v a a n la pantalla toda esa aventura que, que, que ves es para, para unos、eh, una audiencia infantil pero es bueno que vayan los papás con sí, ellos o sea, bueno, ahora, no es necesario ¿Es? no bueno、eh, porque no, la película si、sí、es un poco violenta si、sí, exactamente pero que ves aquí es lo que es lo que mencioné hace rato si nos colocamos dentro del personaje de b i v o bolson es su punto de vista o sea él es un h o b b i t que se lanzó una aventura es su forma de su, su punto de vista de que es la fascinación de que me fui a una aventura hice esto es te lo cuente de tal manera que que te hace que te adentres a la historia que ves a esa fascinación de él que él, él vivió las fechas para las siguientes películas de, ¿vale? igual diciembre diciembre de 2013 y 14 Pues、yo solamente hasta el 2014 si es que no el 21 nos da n cuello ya quiero ver en la batalla de los tres ejércitos si、sí, aquí bueno r e c i b m o s el libro esperamos esa g r a n d e e s a batalla y lo más seguro n o muy no, buen personaje muy buen personaje es、eh, el de... no sé en el libro realmente si está está muy mencionado pero que tiene su de participación hecho,、no. cuando te lees el libro más de 15 veces Si、sí、hay una mención de un t e ahí de un este, de ciertos, no te dicen sus nombres, sino ciertas criaturas que se involucraron en el trayecto de estos personajes, nada más. Sí, pero aquí le dan importancia a este, a este personaje. s o sea, te muestra b e porque, porque me imagino. involucraron dentro de los Me imagino los que se necesita siempre una presencia de un líder de cierta organización o de cierto grupo. Ya que aquí en el libro los t r a g o s pues no tenían en realidad un líder, nada más, más eran muchos. Pero era demasiados. Eran montoneros, era montoneros. Para que al final en el libro se reunieran tres ejércitos para poder, bueno, y también por avaricia, <ríe> para poder darle cuello a los, a los tragos, es que sí, eran muchísimos. Y saber que hasta el 2014 es cuando vamos a ver esto, bueno, pero, vayan a ver la película, es muy, okay, buena. Aunque hay、okay, una probadita de, la, de los enanos, porque n u n c a v i m o s a los enanos en,、eh, realmente como ejército en c i u d a de los Anillos. aquí les aplico nos muestran un breve pestañeo que te gusta que son tres minutitos así de, de cómo es el ejército de los enanos cuando cómo, estos son aliados o sea, los enanos van a recuperar sus tierras pero se topan con un tipo medio, medio gandaya pero s、sí, si está ahora es ahí donde aparece realmente thorin esa persona que era este, este señor、eh, pues si、sí, créeme que、sí、me convence que, él es príncipe enano, o sea, que es un príncipe así con todo ese orgullo y toda esa yo pensé que iba a ser un che enano <risa> no.、Pues、no, se metió muy bien en, un, en el papel del, del, del personaje de la r a z a de un enano d e u n p r í n c i penano e o s sea, ese a e o f u es o que... es algo que no me pareció muy bien no te no hubo esa situación de decirte qué características Eh, no, de, no visuales sino físicas en cuestión de fuerza、eh, agilidad pueden tener los enanos porque aquí tú ves un mundo de fantasía y ves a unos enanitos corriendo y peleando pero recordemos que los enanos son extremadamente fuertes o sea nada de que Nada de que si aparece un, un troll grandotote ellos no van a poder con él es más fuerte el troll pero ellos son fuertes más que un humano bueno ¿qué te, no, no, es joven. Lo que cuando、no, no. No, e mucho cuando mucho unos sesenta y tantos ahí va. o muy alto la、Bien. raza enana la, la raza, <risa> la raza nana, estatura promedio del más alto para irlo manejando e n t r d e l m u n d de o fantasía puede n medir hasta unos 70 <risa> yo <risa> según el promedio con...、ah, no, estoy más grandecito. No, como ellos son, excelen, son excelentes, <risa> son excelentes herreros su fuerza equivale a la de 20 personas humanas o sea, y es algo que no se dijo en la película no,、pues、es que, bueno, pero no es, hay todavía es, necesidad bueno en cierta forma Gimic lo, lo decía en la, en la película pero muy Veladamente. O sea, muy, muy esporádicamente que decía que los enanos son buenos en carreras cortas y los enanos s o m o s buenos en esto es lo, es lo que decía Gimic para dar cita、sí、referencia de cómo era un enano pero no era presunción por parte de él es porque él sabía su raza y como no podíamos más que pensar que era nada más pura b l a d u r í a sin saber de q u é hablaba ahora en, en lo que es esta que es el h o b b i t veremos cómo es que realmente los enanos son fuertes gallardos y sí, todo. son bueno, extremadamente、yo. fuertes Ajá. Son, orgullo orgullosos. Orgullosos. son orgullosos son orgullosos a m á s no p o d í a pero su orgullo, orgullo que tienen son extremadamente supersticiosos esta es su debilidad real de la raza y la、humana. avaricia no por no eso los avariciosos e n t r e los supersticiosos que son para ellos ver a un hermano de, de, de clan porque e l l o se s manejan no tanto aparte de renas i como si fueran un clan que hay en se avaricia en, tanto en el, en el metal de que ellos manejan para sus artes es ahí donde ellos dicen que están poseídos、bueno. y bueno y para qué porque le dicen a vivo el mediano porque realmente es porque está chiquito <risa> porque es a la mitad de una persona normal m i de 120 como máximo uno miden cuando mucho 120 120 y pues d i c e n en los medianos porque es lo máximo que pueden llegar llegan a lo digo menos dos、ah, pero eso es después si、sí, porque tomaron agua de cierta agua de p a c h e que se echaron Ajá, el... bien <risa> chido y crecieron ese árbol la verdad bueno ya eso es de otra historia Bueno, pues para quien nos esté escuchando, pues esto es lo que pensamos de El Hobbit. Quien lo quiera ver, adelante. Quien no lo quiera ver, se pierde de algo. Pero la verdad Recomendación. Una... Sí, r e c a n Léanse el libro, libro primero. Ah, bueno. No, pueden ver la película, si no leer el libro. b e n o también si, les, si quieren así, decir, ah, faltó esto en, esta en la película, léanse el libro. También para que se nutren un poco más. o si quieren pueden leer el libro después de ver la película para ver qué es lo que se hace o más o si más. quieren nos invitan al cine vamos y nosotros les platicamos después que es lo que o que nos pidan correo pues nada más pues. no que nos inviten al cine c o m a n d o comics hotmail <risa> <aromato. risa> com órale pues ok una vez terminado esto que el señor guillemont nos ha presentado para este fin de año que es el, el origen de los guardianes y el hobbit bueno pues viene el apocalipsis、ah, no, no. no. Pasada la fecha del apocalipsis tenemos que pensar qué es lo que va a pasar y primeramente también qué fue lo que pasó en este año. Bueno, es que han pasado cosas, no se ha visto mucha actividad aquí en México respecto a las historietas debido precisamente a que la editorial BIT sin decir nada decidió caerse en quiebra y soltar los derechos de DC a grupo Televisa que ya tenía la editorial Marvel. Ahora, que DC haya vuelto a traer lo que es DC pues DC trajo DC perdón Grupo Televisa trajo DC、ah. de vuelta aquí la cuestión es que no lo está haciendo de un modo、uh, como dijéramos correcto o por lo menos en secuencia muchos e s p e r a m o s como ya hemos visto de manera digital por algún lado por alguna ciber cuestión、um, que estuvimos viendo lo que son Black Snack Break this day Lo que fue Flashpoint y lo que son actualmente los Nuevos 52. Flashpoint entro,、eh, entra en la misma línea de los Nuevos 52 porque todavía no terminaron. Bueno, más bien, todavía no terminó. En bueno, época. En es, no, lo que estoy queriendo decir es que en lugar de llevar esa secuencia, Grupo t e l e v i s a empezó primero por los Nuevos 52 y ya después a traer los que llaman、eh, los llamados、eh, Absolutos. Me suena mucho e s e n a m u alicón a bebida absoluta edición d o s c ó e r m i t e mi c h a l o j ó r d e n e En s t aparte si quieren mandar un regalo o sea, si no los indios pues marquen ese, esa marca de, de l i c o r precisamente diga bebida para personas mayores、ah, o sea, manden tequila hombre ya、exacto. bueno resumiendo la cuestión es que muchos de estos tomos simplemente se centran en los en las revistas Que vienen con ese título por ejemplo en black Night solamente los títulos de black Night y algunos de interna verde ahorita salió brand es d a y puro s los de brand es d a y Y algunos que tienen que ver pero han dejado de publicar lo que ha sido de batman superman interna verde que tiene n que ver con estos dos eventos miran muchos es imposible traerlos todos pero la cuestión es que debería por lo menos decirnos cómo va a ser la pues la desde、secuencia. hace mucho tiempo lo que es el cómic ha dejado de ser un negocio en méxico en primera porque las empresas no se ponen las pilas para poder traernos l a línea temporal de los con la que continuidad de las historietas que es la continuidad y la otra también en gran medida por nuestra culpa p o r q u é porque se nos hace fácil descargar de internet los, los cómics que queremos leer y p o r q u é se nos hace fácil porque es fácil y ya l o、no、leímos y no vamos a andar leyendo la basura que nos trae、eh, editorial televisa pero esa cuestión ahí lo que vamos a mencionar Se、viene la contramedida en qué sentido las empresas que traen la, los cómics te traen lo que se vende más no lo que el lector quiere leer ese es el problema、ese、es el detalle principal porque uno como usuario como, como lector vale a i n t e r n e t a buscarla el cómic que que i r e leer porque las empresas no te traen lo que uno quiere leer te traen lo que ellos quieren vender para que le s dé ganancia claro pero entonces porque las es malo, empresas estadounidenses es si sacan Toda la colección que necesitan p o r q u es ven a todo el mercado e a todo, todo, el todo el es porque es más diverso el mercado americano, a diferencia de como es el mercado mexicano, no somos、uh, tan diverso. Mira, ese es el problema. Espérense, espérense, r e n no ¿Pare? me ataquen entre los tres. Somos una nación pirata y me pongo el p a c h e Bueno, aparte de eso. Sí somos si、sí、hay diversidad si、sí、hay gente que realmente pero muy poco pronunciada mira a mí realmente me, me, me gustan las aventuras de swamping si、sí、me, me llama mucho ese pero s n a j e pero lo han traído a méxico no lo han traído a méxico no, ¿no a méxico? si lo han traído ha sido de relleno o como compás o como otras otra línea w a t c h m e n la trajeron por la película y ahorita que se está poniendo que fue w a t c h m e n no la s v a n a ver porque no hay película e x e s t a l e t e además exactamente no hay un mercado aquí en méxico para que o r lo menos hay lectores que leen esa, esa claro、línea. claro、Ay. pero son muy pocos aquí en méxico es lo que t estoy e diciendo en e s t a d o s u n i d o s está más sí, está pero mucho si no、más. arriesgan c ó m o van a saber si venden o no porque arriesgar tal vez para ellos es perder ese es el problema ya te estoy diciendo en e s t a d o s u n i d o s está extremadamente marcada la diversidad porque porque ha sido una nación que ha sido invadida No por、eh, guerras o algo, sino por gente que llega a esa nación de los sueños. Hay、ah, chinos, hay hindúes, hay mexicanos a morir, <ríe> hay、ah, ingleses. Bueno, está completamente lleno. Entonces es mucha diversidad a comparación de México, que somos como que más reservados en esta situación. Aunque somos una, una nación que fue también diversificada en aquellos entonces por los españoles, pero nos hemos mantenido dentro de lo negrito, sin llegar a tanto b u e n o Así es. Bueno, eso en cuestión de gomis y también esto vino a afectar a algunos blogs porque precisamente donde íbamos a descargar digitalmente a algunos en español que no No tenemos algunos la capacidad de leer en inglés, vino a pasarles lo que vino a surgir a partir de una denuncia que el Omnipress de Argentina le pasó a Marvel, de que México se estaba pirateando a través de los blogs eso vino a ser una muy muy violenta campaña en contra de estos blogs algunos cerraron otros se dedicaron a hacer otra cosa Marvel、eh, ya no se vio en ninguna traducción más que las que sacaba el grupo editorial Televisa así que ni modo los blogueros sufrieron mucho a partir de eso y eso es algo que también s i ha dado un curto de historia nos llevamos a los 70s 80s、eh, tu madre no va a dejar de mentir este...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 nos trajeron conan cuatro fantásticos los cuatro fantásticos vengadores, vengadores capitán, américa. capitán américa inclusive dar de o sea, vino el diabólico también、Ajá. llegó、mm -hmm. este y tenían la, la continuidad realmente yo me este leí en los que serían los en el 1900,、uh, 70 80、eh, dar de vino cuando cambió prácticamente su t r amarillo j e a con negro al taje r rojo y cuando se enfrentó a este Mr. Hyde que lo dejó realmente ciego lo, de lo volvió realmente ciego o sea, ya no tenía esa ultra perfección que tiene los, de sus e n t i d o ese sonar que tenía todo, más que nada todo y era bueno verlo, o sea, de que、eh, incluso se traían Superman, se traían este... Titana Verde, Flecha Verde, estaba, estaba solo en su, su, su, número de, su edición de, de Flecha Verde realmente tenía toda la c o m u n i d a d de Flecha Verde pero por、pues、desgracia aquí el grupo televisa a lo que estoy viendo y a lo, yo, a lo que yo pienso está se está comprando los derechos de todos esos personajes para que si sale la película saco la, la historia de estos personajes nada más realmente si, si me pega esto saco esto pero no saco los demás vamos que están los jóvenes titanes la historia de john justice capitán y g a b r i e l paloma también está por ejemplo este el hombre con el todos ellos tienen,、sí. tienen sus historias cuando cuando、Aquaman、perdió la mano nunca lo vimos realmente jamás supimos c ó m o fue que perdió la mano por primera vez por ya primera vez nada más, más. cuando le, leías la l i g a de la justicia ya a q u a m a n aparecía con un ganchito por a n gancho un arpón y ya después aparece ya con una mano que se tapó en el etc y ya después aparece con otra mano que es de él o sea que nunca le cortaron la mano bueno historias es e que, aparte es que pero si no es algo una crisis no te no te lo no lo publica realmente bueno、y、por desgracia la última que vi bueno como este exhibida e s la de b la c k k n i g h t e incompleta si、sí, es、realmente. lo que estaba comentando el comandante realmente、bueno. que está incompleta y para el que es c o m i q u e n o de corazón Black,、no. Black Snake lo vamos a poner punto aparte dentro de la línea temporal de Green Lantern porque dentro de los nuevos 52 es la única línea que se mantiene al 95% de lo que fue anteriormente porque no han podido meterle mano por porque no quieren la... meterle mano no, no han podido porque li... lo que hizo la línea Black Snake se hizo para que no la tocaran o sea Sí. se respetar o sea, no pueden m e t e r l e mano no la pueden desbaratar bueno está muy difícil eso los nuevos 52 empezaron en septiembre octubre del septiembre 2011 de... exactamente pero ya aquí en méxico se vino a dar a conocer ya al 2012 casi un año después q u é son los nuevos、eh, 52 pues es una reedición de todo、uh -huh. el universo de ese Todo entremezclado con w i l d s t o n e y uno que otro de Milestone, una subsidiaria es, es, por ahí, exactamente,、sí. en x a a c t m e t e en sí los cuales nos van a presentar nuevamente a los personajes con un inicio diferente actualizado a qué año, al 2012-2013. Cuando te presentan en los cómics que tú vas leyendo de los Nuevos 52, dígase Superman, los jóvenes titanes, etcétera, etcétera, te dicen en la actualidad. No te dicen hace 15 años, ni no, nada. No, no, no, te dicen en la actualidad,、Exacto. es lo que está esperando. Renovar, DC está queriendo renovar a todos sus héroes. Bueno o malo, ya lo veremos.、Esperemos, ¿Qué esperamos para el 2013? Que no sea malo. Aunque las historias que hemos leído en todo el 2012 han dado mucho que desear. ¿Por qué? Porque nos borraron todas las crisis que hemos tenido antes, y no digo monetarias, sino dentro de, del c ó m i c los borraron. y nos están presentando como que no pasó nada exactamente superman jamás se casó con con bueno clark k en t jamás se c a s ó c o n luisa ley ¿Eh? el el pa de clark k en t jonathan ken t está muerto así como está muerto marta h ken así ya、es. no existe ok te presentan dentro de la línea de superman a, en action comics a un superman que llegó apenas llega a metrópolis y dentro de la línea de superman te presentan al superman ya adulto superhéroe ok、Exacto. es algo así no, luego dentro t u una aparición este con pantalones m e z c i l a s y volar exactamente por eso dentro de action comics no él dice de superman pero ya después cambió el uniforme claro en action comics se ve a super superman llegando a metrópolis así el que tiene、eh, la playerita y un p a n t a l ó n d e m e z c l i l l a no puede volar nada más anda brincando y e l superman ya se ve bien el héroe、eh, la historia de wonder woman de aquaman de linterna verde bueno la linterna verde no no no se me olvida de este De Superboy, de los jóvenes titanes, de Batman, todas están cambiadas, están actualizadas. Liga de la Justicia, Liga de la Justicia Internacional, Liga de la Justicia Obscura o d a r k Y Liga tres... de la Justicia Americana para inicio, para、así、finales、es. de 2012. ¿Cuál es la diferencia? En que la Liga de la Justicia d es u p e r m a n Sago, Mujer, Maravilla. Aquí la Liga de la Justicia Americana van a ser héroes, o mejor, seres con superpoderes que no pueden ser repetidos ni como h é r o e s ni como villanos. Así, así te la dejo. Eso es lo que esperamos para este próximo Sí,、episodio. esperemos que, que todo esto se arregle, porque sí ya nos la cambiaron y no hay vuelta de hoja. Así es. La verdad, en eso sí hay que ser muy sinceros. Ya no hay vuelta de hoja. Ya nos cambiaron todas las historias, ya pusieron a los personajes dentro de, de la actualidad, los modernizaron y va de nuevo. Todo、Ajá. va de nuevo. Vamos a ver si, si Luis Alén se casa con Claquen. Vamos a ver si existe ese amorío. O, o fructifica que hay entre wonder woman y superman vamos a ver qué pasa con el clon de superman como lo manejan la p r i m a de superman que es lo que le pasa si se va a adaptar o si va a pelear contra la familia el cómic de este de hombre con el cómic de something también Mr. t está r r i i también f c e frankenstein agente de s h e i k un título completamente nuevo salido de esa continuidad de flashpoint pero que llegó aquí y parece que es la avanzada lo que es la línea oscura de DC con lo que muchos、YouTube. que son seguidos de Flash se preguntan a ver en qué lo vuelven a involucrar para d e b a r a t a r la línea actual exacto bueno Batman eso es porque estamos hablando de eso porque los cómics son los que más nos llegan、ah, a nosotros、bien. ok pero también hay otras cosas que nos involucraron e este inicio de año las ideas por ejemplo algo que yo quisiera platicar es El fin del mundo y que siempre no hay fin del mundo. Bueno, Ese fue un tema grandioso. Que sacaron películas, sacaron historias. 2012, que se filmó en el 2010 para precisamente prepararnos. Aquí fue un buen Buen lugar para irse a dormir. En el cine v i e n d o esa película. Porque la verdad, estamos en esta época y no ha pasado nada. Hablaba de una, de Ay, la destrucción del mundo. Y、sí. vamos a crear un montón de arcas para meter a los más billetudos. o a los más influyentes o personas que salieron sorteadas en, la, en el programa de Chabelo no importa no, no, no, no, Eran los que tenían más billetes y pudieron pagar su bolsa o sea que señores ya nos llevó por otro lado también si hablamos de, ¿Y que siempre no, de bombas、eh, que estallaron en el cine y que no pasaron más a en el corredor linterna vele dese siempre ha tenido esa mala fortuna en el cine bueno siempre excluyendo batman las actuales Porque si ponemos Batman donde sale Robin y te presenta la tarjeta de crédito de Batman, pues u n o no hay saltería.、Sí, lo que pasó con Nintendo Verde fue que creó tal expectación porque es la primera vez que un superhéroe que no es ni Superman, ni Batman, ni Mujer María, que casi era desconocido en el cine, llegaba y debutaba en las grandes ligas. Pasaba de ser de media tabla a, al plano principal. ¿Y qué pasa? La historia lo vino a destruir todo. Pero eso sí, efectos, actuación, más o menos.、Nah. Pero la historia. para abajo todo si、sí, es ver a a que r r i que... o q u e a l actor que conoce bien al personaje hay quien dice que n a tan h f i l l i o n quien sale en la serie de castle y que ha salido e n far fly es estaba e bueno para no, hacer... y le da la voz en las en las este... ¿Es、ah, en la, la, la... La... ¿Sí? linterna verde a a v i e donde pieza a cabeza no lo peor de todo es que no, no está dando oportunidades a este actor、eh, como nota r parte como l i m e r o como linterna verde y más aparte hay un hay una este este un r u m o r muy grande de hacer un charter la esta una película basada en este videojuego de un charter Day, que muchos quieren a ni tan filio pero la pregunta e no ni tan bien i que está puestísimo ya hizo casi t n g pero al parece r como que sí como que no q u e r e m o s a alguien más conocido como siempre es una pena porque porque este señor le e c h o ganas en la última película de este de de Firefly, que puede ser editing esta película que le dijo adiós a esta serie ¿Sí? realmente、eh, hace un buen papel、no, yo no lo había conocido de verdad ese toque de este anti héroe ex soldado que no busca más que vivirla que se vuelve como tipo contrabandista soldado de fortuna etc. medio cínico ajá, un han solo pero más real、ajá. con mucha cafeína el hombre y Y me, me gustó mucho ya cuando me dicen va、eh, hizo casi t n g para u n charter de rey", pues s í、sí, la, sí, la pega s í、sí, sí. sí, está da, da, da el porte d así a pero muchos quieren que sea este Sí, los productores lo que quieren son gente conocida pero muchas veces la gente conocida no te, no te funciona realmente、mm -hmm. y también Oye, muchas, no, ve no, muchas veces la gente desconocida tampoco te funciona recordemos el fiasco de superman años más atrás Eh, era un desconocido o n o sirvió o r la linterna verde bueno r y a n reynolds ya tenía cierto cartel porque había hecho algunas películas bajo presupuesto y la más grande que había hecho era la de hombres x a orígenes w o l v en r i e haciendo pero no puede basarte en una actuación por la que hizo、Exacta. nada más en esa d e p e n d e del director también realmente que depende de eso que de, de, si realmente si es un buen director Y, te, y él te exige pero es que no pero es que ryan reynolds no fue un mal actor dentro de De linterna verde la película fue una mala película así es la forma en que la presentaron la desarrollaron f una e u mala película lo dije y lo sostengo no te que presentaban millones miles cientos cuatrillones de linterna verde la corporación completa toda、mala. completa te esperabas eso una gran batalla interestelar pero no. no nada más era él así es y eso fue muy malo para... a p a r t e que no aparecieron los demás linterna verde de la incluyendo la al morenito Ajá, que、Stewart. no hablo que yo no hablo de j o n s t e w a r t bueno de nuevo. Simon Bass así se llama、no、bueno por otro lado <risa> este se dice que Ryan Reynolds está apalabrado leyes, para la película reestreno reinicio de Highlander el Inmortal haciendo a Conan m c c l o u d está bien lo importante es que la película Pegue. sea buena se mantenga en la esencia de la historia pues ya lo, que, lo que es este esto de inmortales ha sido una historia muy buena lo de highlander siempre han sido historias la muy serie、buena. de televisión fue buena la primera que hizo c o n con el de, con c o n fue buena las demás que hicieron n o s í la cuando ya、no, donkan se enfrenta、era. contra cono,、ah, cono? Fue a la, fue la penúltima no, ya un, para, no, para darle cuando fue d o n c a n era este con que se fue el amber t y salió el señor este ay, cruce, no este Sean con n el r y Es a original y realmente que nada para mí realmente es, la, es la única de no, pero la primera de highlander que hizo Con, y con con cristo f e r a n d o la fue buena la, el, la que siguieron después con, o n sea, el de cono r s í no fueron tan no, buenas no, no. hasta llegar al enfrentamiento entre、eh, cono r y donkan que no se esperaba nadie se esperaba、eso. no pero no esperaba. fue buena y la fuimos a ver a un cine rasguache <risa> porque era el único que estaba exhibiendo por pero, otro lado para a plaza que está vacía ahora ya por otro lado para mon u t está pues con unos medio problemitas porque después de lo que fue vengadores que todo el mundo le tuvo miedo y con justa razón este, decidió atrasar los estrenos de GIO, Retaliation y de las tortugas niña para este próximo 2013 y es que la verdad Vengadores era un huesote muy duro de roer muchas películas dijeron vamos para el siguiente año porque esta se viene como tsunami ¿no、pero, mucho, pero lo que no se trata de la mod es que para ese año precisamente salen、eh, t o r Iron Man 3 Este, y s a b e n otras t a n d a s de animación ¿no? como y... me mucho me v o l v i e r n agarrado meterles en, ahorita en diciembre esas películas que las atrasaron para cerrar el o r a r i o porque no hay buenas películas este diciembre no no no no hay no hay buenas no. películas el hobby era, era su momento de solo que el hobby el origen los guardianes que ya hablamos pero pero no sonaron tanto o sea no no llamaron tanto la atención no. No. era su momento de esas películas así es meterlas en diciembre ahora vamos a q u e、sí. eran d e verano pero la metes en diciembre pero si quieres que va a seguir,、si、a seguir haciendo secuelas de ya、yeah、y yo Dijo que para el 2014 2015 empiezan l a s s t a r w a r s y ahí si、sí, nadie se va a q u e r e r m e t e r c o n l a s s t a r Wars v o r q u e cuando si, si, si, si recuerdas cuando salió el episodio 3 ni una película se estrenó ese mes ninguna、no. ninguna quiso me t o d bueno、después. ya es que ya era la última de esa trilogía y al ver episodio 2 este episodio 3 ya era lo máximo que iba a llegar quien se quería que era, era que era... meterse con sansón a las patadas no, y, y más que nada el nacimiento de d a r t h v a d e r y ahorita de la, de la si presentan una película de marvel Vengadores 2, el año que la presenten, nadie se va a querer meter con Vengadores. ¿Por qué? Porque Marvel está muy plantado en el cine, con todas sus películas, con todos sus, sus superhéroes. Bueno, Marvel, Disney. <ríe> bueno, ¿okay? esto es casi irónico.、A、Marvel le va muy bien en citas de acción real, de sus superhéroes, y en animación no le va muy bien. Y a d c s sí le va muy bien en animación. Sus animaciones son lo mejor en animaciones de superhéroes. Así es. Ah, pero hemos olvidado a Pixar. Ya anunció Planes. Ah, ¿sí? Ya no son plays, ya, pero l a ya... n s p e p i x a r es disney o sea sí, es lo que decir, que si yo, la verdad q u e e c i、si、r que se i las a g r n d s casas o Se van a esperar a que otras casas no se no a q u e n películas este año olvídese n ¿Por porque é p o r q u hablamos de l l a l a m o s de marvel n o hablamos de otras historias pacific r i m c o n guillermo del toro que ya es p a r el s i e n t año s realmente que son una historia de robots contra eso, los, o sea, robots un... gigantes contra nada más, más gigantes. hacemos un recuento qué películas vienen el próximo año Pacífico Iron Ring, Iron Man, Thor, ¿Eh? Superman. Superman, a ver cómo le va no, Superman.、Ah, Superman. Vengadores r r como m le e va a a s u p Superman, v 2 Se g n s espera e se para este año, según está no, previsto Por r eso, según anunciadas Tortuga s Ninja y Ye-Yo No son cartas fuertes para las primeras que mencionamos ¿No? Y ahora, no, la van a hacer. Y, y ahora para vídeos de, de, de pizza los estamos viendo de flames, flames ya, ya, ya, la única、está. carta fuerte de warner d c e s e s、sí, u p e r m a n esperemos que sea una excelente película porque lo digo y de nuevo lo sostengo si superman es excelente es punta de lanza ni a u n así los vengadores puede n tumbar a superman es.、ah, en, sí, esto, en esto hay que fijarse sí, también... solamente si es excelente ahora otra película que se, que se acaba de encender el trailer es la de s t a r t r e k en ¿Siente? su v d a se acaba de e s t r e n a r y viene con la a otra c i ó n de lo que fue la, la segunda pero, ley. pero hay que ver hay que ver las cuestiones de, de dentro、sí. de las películas los géneros s t a r trek no puede pelear con los cómics no, no. Con películas de c ó pies No pero no pelean. Pelean. Sí, pero vamos, Si e、sí, sí, no, a sea, refiero, sea,、no、pelean si、sí, pero ahora aunque sea por por morbo lo por curiosidad s v i e n e ver esa película ok no importa el día que la ponga n la semana que pongan en el verano pero si tú vas a trazar tu película al ¿sí? punto que voy、si、v a s a trazar mi película al momento de que nadie vaya a poner una película no, pues es que、ir. es un juego de ajedrez si、sí, te、pues、están moviendo sus p i e z a s para ver cuando es que sacan más ganas o r eso e x a c a m e n han... t e el único momento es al inicio del verano antes de que entre verano antes de que entre porque、y、el verano después es después de que pase el verano. verano solamente son las únicas opciones sí, que tiene n p o r q o、no、el verano es la temporada fuerte fuerte de las películas grandes así es y si ya hablamos de cine y de cómics también hay que hablar acerca de galáctica sangre y cromo y、sí, ya salió el final de los mini episodios que salieron esta en este t t e e p r á c c i a m n dos meses para abrir boca de esto que es lo que me d i j i s t e una precuela de lo que fue la nueva serie de galáctica、sí, las... y aquí vamos a ver la historia de, de will a dama o sea el comandante dama cuando él era piloto de, de combate era un era simple un... raso moquete que quería ser el mero sacastripas de todos los filones cuando no tenía experiencia y aquí se forja en la batalla si、sí, para, para los que quieran ver en, este, en youtube y pues en la página de matinima esta página donde pasan v i d e o s ellos tienen la posibilidad de, de pasar estos v i d e o s Eh, vemos que en este g a l a c t i c a bluta e c h r o m e y realmente van a ver estos 10 episodios que no l e p e d e mucho de la serie que vimos y、eh, para febrero se estrena en venta en blu ray toda esa si no quieren verla ni、si、quieren esperar a blu ray pues en febrero sale inclusive en la canal FIFI, va a salir, Fifi va a salir en la calle、no、de los medios que se ha i d e a Estados Unidos porque aquí en México no nos llega tardaría unos ocho meses antes de que llegue aquí a México o en, en, en Blu-ray hay que esperarlo、uh -huh. y nos ve una, este, una gran precuela de esto que era la galáctica cuando era la es, más poderosa la, nave una de las más poderosas la, ahí la d i c e naves de poderosas las a más n de toda la flota c o l o m b i a n a así vea a la la la la la la la la la la la la la la la la l o la la la la la la la la la la la l e la la la la la la la la la la la la la l la la la la la la la la la la la la la la l e r a la la la la la la la la la la la la la la la la la la la l e l t la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la s a e s la la la l n la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la b a e a la la la la la la la la la la la la la e a la la la la la la la la la la a la truendor, o sea, corazado, ¿eh? la, sí, la la la la la la la la la la la la la l es que ¿Qué, qué, el silencio qué, qué, qué, es oro el silencio es oro es que digo recua y tiene recua、ah, arre recua、no. arremete、no, no, no, no. no. se i i q u r e despiden los sirios esperemos que p a s e una buena una feliz navidad a todos a sus familias pasen a bonito si no se acaba el mundo pues aquí estamos el día 30 el día final es el 21 de diciembre supuestamente viernes、oh, como que、pasó? la canción ya se despidió aquí, sí, aquí bueno se s e n t a el r e g a l o de fin de l mundo nos vemos saludo s a r i t a mirala、bueno, se despide de geojo y Y como son dramáticos se、pues、dramático. el sabor de fin del mundo no me da risa que... Shh, ya te digo pues ya adiós bueno se despide big man una feliz navidad que sancho c l ó t llegue a sus hogares con muchos regalos、eh... no como otro que no se mocha no se mocha s í s í este santa c l ó t mexicano como que no、sirve. no l sancho c l ó、no、s e mocha <risa> ahí te tienes que mochar tú para que cuide la casa también <risa> bueno algo que quería mencionar era resident evil videojuego nuevo película nueva muy buenos los dos esperemos que la última este mejor también llegó en este año la próxima es en la última es la última con m i l a bueno y, y, y bueno adiós bueno el comandante les dice de nos l i k e en facebook síganos en twitter nos v e n o s en nuestro blog en el, la página comando comics online punto blasto punto com también escribanos comando comics arroba honda punto com aunque casi nadie la ve bueno nos estamos viendo una muy feliz navidad 2012 esperemos. estamos fagos Que para el 2013 también estemos aquí dando lata. ¡Feliz Navidad! ¡Bye! Bye. Y año nuevo.